En cuanto a la propuesta salarial del gobierno, dos gremios se habían rechazado la propuesta salarial, la UNTER y UPCN, y uno de los gremios la lo había aceptado, aunque con condiciones, ¿cierto? Con condiciones, s ¿no? Así supuesto, es, de tratarse en diciembre. En el en caso el de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Hace pocos días hubo congreso de la UNTER, ese congreso rechazó de manera unánime prácticamente la propuesta. Recordemos que la propuesta anda d el 43% cuando la estimación inflacionaria para el año 2021 supera el 50%. o ¿no? es Cualquier estimación, hasta la del Banco Central. n o、eh, Entonces, bueno, hay, hay un crimen que está movilizado, que está preocupado y por eso, bueno, este rechazo en el Congreso. Estamos en comunicación con Patricia Ponce. Que es secretaria gremial de la UNTA, el provincial, para hablar con ella sobre estos temas. Patricia, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Y Aracandia y Abner Lobos aquí en Rede Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buenos días a usted y a toda la audiencia. Muy bien, acá estamos. Bueno,、eh, tengo entendido que estás en Viedma, ¿no? Sí, sí, estamos en Viedma porque estamos realizando reuniones con el ministerio. Ajá.、Uh -huh. Eh, r e u n i o n e s de política educativa, así que estamos en v i e r n e s Perfecto, pero te vamos a llevar primero a la cuestión gremial, más, más,、eh, todo es gremial, digo, a la cuestión paritaria, sí, sí. a la cuestión paritaria, ¿no? Bien. Eh, eh, los fundamentos de la UNTER son esos, ¿no?、Eh, el 43% está lejos de la estimación inflacionaria de este año. Sí, nosotros el día, como dijeron hace un ratito, el día viernes tuvimos un congreso de la organización sindical. Eh, donde por amplia mayoría、eh, se declaró la propuesta salarial presentada por el gobierno insuficiente. Ninguna de las seccionales llegó a aceptación.、Eh, el resto de las seccionales、eh, plantearon rechazo y otras insuficientes. Por esto que u se t d e s dijeron hace un rato: el tema de que la propuesta que nos da el gobierno. No llega al índice inflacionario que estamos teniendo en estos momentos, ¿no?、Uh -huh. Y lo que se espera. Claro. A ver, no llega a la estimación del año 2021 y está lejos de la inflación ya, ya producida entre, entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021, que es del 53. O sea, ni, ninguno、eh, de los datos en realidad la... cierra, ¿no? La interanual、eh, supera el 50%, que es lo que el gobierno, o el 48,6% 48, que el gobierno tiene, nos ofreció durante el ciclo electivo 2021, por lo cual es que declaramos la. Ese porcentaje de aumento que llegaría al mes de enero. Sí, porque ahora nos está ofreciendo un 8% más distribuido en diciembre y enero. Ajá. Y bueno, como dijo usted hace un rato, ya hoy la inflación está superando el 50%. Claro. Bueno,、eh, ¿qué va a pasar? Ustedes、eh, van a pedir que se adelante la paritaria porque el gobierno también anunció que va a haber paritaria recién en diciembre. Sí, nosotros en el día de ayer, al estar en v i e t n a hicimos entrega en la Secretaría de Estado y Trabajo. Y en el Ministerio de Educación, un pedido de convocatoria paritaria urgente, tal cual nos mandó a t el Congreso, para revisar el acuerdo paritario y, bueno, querer escuchar una nueva propuesta salarial. Ajá, bueno. Eh... Eh, así que esperamos que al, con la mayor brevedad、eh, se dé este espacio nuevamente de discusión. Eh, y teniendo en cuenta que si el ministerio dijo que recién en diciembre, esperamos que tal esta lo establece la ley, el secretario de Estado y Trabajo nos convoque、eh, a las partes, que es la obligación establecida por él, para él, ¿no? Claro, Patricia, a ver, estamos hablando de igualar la inflación de este año. Pero yo recuerdo que a p r i n c i p i o de año el gremio se planteaba recuperar lo perdido durante los últimos años. Y yo recuerdo que la, la cuenta que hacían era de que esa recuperación debía ser de más del 20%. O sea que este año tendríamos、sí. que haber pensado en la inflación más un 20%. ¿Ese, ese reclamo por la recuperación salarial perdida en los años anteriores sigue vigente en el gremio? En estos momentos, el, el Congreso nos mandató a poder tener una recuperación, pero una recomposición salarial.、Uh -huh. eh, no establecimos porcentajes ni nada por el estilo, sino por lo menos equiparar la inflación, porque siempre vamos corriendo por detrás de la inflación. Claro, claro.、Eh, entonces, nunca alcanzamos a recuperar lo perdido.、Eh, lo perdido en años anteriores y en el 2019 también. En el 2020、uh -huh. sí、si、equiparamos. Pero en el 2021 ya en estos momentos estamos por debajo.、Uh -huh. Y si bien、eh, nosotros tenemos un acuerdo paritario donde está firmado y también está en es una, una reunión mantenida con la gobernadora, quedamos de que las propuestas salariales o las paritarias iban a ser trimestrales、uh -huh. para revisión y actualización. Y esa revisión se da, pero no la actualización. Ajá. Si bien no tenemos cláusula gatillo, pero eso es lo que habilita a que podamos、claro. revisar y actualizar los porcentajes que hoy están establecidos. Porque ahora,、eh, en el mes de octubre, tenemos un 3%, y ya la inflación en septiembre, que estaba prevista un 2,8%,、eh, fue de un 3,55%. Entonces, siempre vamos por detrás del proceso inflacionario. Bien, Patricia,、eh, la cambio un poco de tema también、eh, se ha visto en las últimas semanas el tema de que la UNTER haya también, por lo menos, r e t r a s a d o también cuestionar el programa de obra social y vivienda para los pastores de iglesias evangélicas. ¿Qué nos podés decir al respecto? Nosotros, en ese sentido, lo que decimos es que el plan de obras para,、eh, tiene que ser para todos los rionegrinos y rionegrinas, independientemente del credo religioso que tengan. Eh, o que tengamos en ese sentido es que rechazamos la especificidad para algunos y otros no. El hecho es que sea para todos los, los habitantes y las habitantes de Río Negro.、Ajá. está bien.、Eh, o sea, se oponen ustedes ¿no? a eso. Como me imagino que se opondrá también a que los pastores a los que estamos haciendo mención、eh, tengan la obra social de la provincia, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que el IPRO、eh, tiene que por lo menos poder cubrir las necesidades actuales que tenemos los trabajadores y trabajadoras de Río Negro y después poder ampliarlo.、Eh, no, no estamos en contra de que, de que tengan el IPRO, pero el IPRO tiene que también poder cubrir las necesidades de los trabajadores actuales.、Uh -huh. Para d e p o d e r ampliarlo, ¿no? Y, está cubriendo, y Con los aportes correspondientes. ¿Está cubriendo esa demanda el IPROS del, de los trabajadores actuales que se pensionan?、Eh, hay algunas falencias, hay algunos problemas que también fueron planteados a nuestra vocal gremial que tenemos en el IPROS, nuestra representante,、uh -huh. eh, y ella iba a llevar los reclamos porque hay algunas localidades, algunas seccionales, donde no tienen la cobertura necesaria. Para atender las, a las demandas de salud.、Ajá. Y puntualizando、eh, en lo que es el sector este, de educación, ¿cuáles serían la, las falencias además de la que recién mencionaste? Las falencias de, de, de libros. De, de de sí, sí. Ah, bueno, la cobertura de algunos medicamentos que cada vez. Eh, nos cubren un porcentaje menor,、uh -huh. eh, la, no tienen atención de primeros auxilios o por, no tienen hospital, tienen que trasladarse a otros lugares.、Uh -huh. eh, y la cobertura siempre es con algún plus, porque no te reciben solamente la, la orden de litros, sino que yo creo que el 90% de los médicos, si no es un poco más,、eh, te están cobrando plus con la obra social de litros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Patricia, vamos a otro tema más que también es importante y que、eh, tengo entendido, ustedes también lo trataron en el último congreso.、Eh, está relacionado con las dificultades que tienen un número superior a mil, entiendo, de docentes que están en condiciones de jubilarse y que no lo han podido hacer porque el ANSES、eh, ha puesto como condición de que la provincia pague. Los descuentos que seguramente ya hizo a los trabajadores, porque uno cuando mira, los,、eh, cuando uno, cuando uno mira eh, los recibos aparecen los descuentos, o no los está cobrando, o se arregló gran parte del salario en negro, que me parece que ese es el problema,、eh, y que el, el último acuerdo entre el a n s e s y la provincia consistiría en que serían los propios docentes los que pagarían esos aportes porque se los descontarían. En los primeros saberes jubilatorios que vayan cobrando. O sea,、eh, algo que debió pagar la provincia, finalmente se lo terminan descontando a los futuros jubilados. Sí, nosotros, bueno, también en el, en el Congreso tra tratamos、eh, ampliamente ese tema. Nosotros no estamos en contra del acuerdo que firmó el ANSES con el gobierno provincial, pero sí en, en los puntos que usted hizo mención recién, porque. Cuando uno establece una norma, es a partir de la fecha de firma de ese convenio o de ese acuerdo.、Uh -huh. En ese sentido, es que rechazamos totalmente,、eh, por unanimidad, fue el rechazo a, a la parte de donde el docente o la docente tengan que pagar una moratoria.、Uh -huh. Porque consideramos que eso es una deuda que tiene el gobierno provincial por. Que en sí, en una parte, es compartida porque las propuestas salariales siempre fueron la mayoritariamente en negro y los trabajadores y trabajadoras de la educación, por la situación en la que estábamos atravesando、eh, nacionalmente, necesitábamos、eh, dinero en el bolsillo. Entonces, esa recomposición era aceptada por el sindicato. Pero lo que nosotros rechazamos es que la moratoria sea pagada, tenga que ser pagada. Por el trabajador o trabajadora de la educación.、Uh -huh. Cuando y... se firma un convenio es a partir de la fecha de firma en adelante、Ajá. y no para lo que nosotros p e d í a m o s atrás. Si se debe, el gobierno provincial tiene que hacerle frente a esa moratoria o a esa deuda, pero no los y las docentes、eh, con su trabajo. Más allá de que otro de los posicionamientos es que、eh, para jubilarse tenemos que tener la edad. Y、claro. dos años de servicio. Cuando nosotros y nosotras, los docentes y las docentes, cumplimos con la edad, hemos aportado muchos más años que 25. En mi caso, por ejemplo, estoy a tres años de jubilarme y llevo 33 años de servicio. Esos años de más, nadie los tiene en cuenta de los que pasé de los 20, o pasamos de los 25.、Uh -huh, claro. Entonces, ¿Por qué pagar una moratoria donde yo estoy, estamos todos y todas, aportando más años、eh, al ANFES?、Uh -huh. Patricia, ¿y Entonces, ya, ya se sabe、eh, los docentes que estén próximos a jubilarse ¿ya se sabe cuánto tiempo tienen que pagar esta moratoria? No, no, no sabemos porque todavía la implementación de la ley, o sea, la reglamentación todavía no está. Claro, pero Siempre,、no、según lo que nos nada, dijo la、también. ministra,、sí. no, nosotros, a ver, es cumplimentar, hay que cumplimentar los 36 meses de blanqueo salarial.、Uh -huh. Si、eh, un docente, o sea, estas son todas suposiciones porque no lo tenemos todavía por escrito, ¿sí?、Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Si yo estoy、um, no sé, 30 meses de jubilarme, me empiezan a descontar, a blanquear, perdón. A partir de este mes.、Claro. Me están faltando seis meses para cumplimentar esos 36.、Sí. Esos seis meses son los que yo, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que estamos dando, tendría que firmar un, una moratoria para que, en el término, no sé, de 12 meses, yo aporte de mi jubilación、mm -hmm. para cumplimentar esa moratoria.、Claro. Esa deuda, entre comillas, Que tendría con el ANSES.、Eh, Lo cual nosotros decimos que tiene que ser abonado por el gobierno provincial.、Eh, Patricia, vos decís: bueno, tuvimos que aceptar、eh, que nos pagaran o que los aumentos salariales de los últimos 3 o 4 años fueran casi todos en negro porque teníamos que priorizar el bolsillo, y está bien, o sea, uno piensa,、eh, son laburantes y hay que priorizar el bolsillo. Ahora, no imaginaron que en un momento iban a tener este problema, porque era, era cantado que lo iban a tener. O sea, si, si se rompía el acuerdo c o n e l a n c e que consistía en pagar el 80%, me acuerdo, en blanco más o menos, y se cambiaba por、Nosotros、este actual. Nosotros lo, lo que hacemos eh, eh, siempre en la organización sindical es llevar los, las propuestas salariales、claro. a los ámbitos de discusión, que son las sí, asambleas sí. y los congresos, y ellos son los órganos que definen nuestra. Nuestro posicionamiento ante el gobierno. Está, y ahí pues... es que, no, yo creo que no dimensionábamos, o la, la mayoría de los compañeros y compañeras, este, este desenlace. ¿sí? Claro, claro. Eh, y nosotros lo que seguimos insistiendo es que el ANSES tiene que dar cumplimiento a la ley donde dice que los docentes tienen que cuidar con el último día de l cese. Está. Eh, así que bueno, estamos en esa discusión. Vamos a presentarnos también en el ámbito paritario con el posicionamiento de rechazo a la implementación de la moratoria.、Eh, con lo que acabo de mencionar hace un rato, que es que el gobierno provincial tiene que hacer frente a esta deuda、eh, que está exigiendo el ANSES. Y con respecto a lo que también preguntaban, es. A los expedientes que estaban frenados han sido destrabados, y las compañeras y compañeros de la mayoría, la mayoría de toda la provincia、uh -huh. ya tienen fecha de cobro. Qué bueno, qué bueno. O sea, se d e s t a b ó el problema definitivamente.、Eh, Exactamente. Patricia, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes y buena o disposición. Gracias, muy amable, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Patricia Ponce, secretaria general de la UNTER, conversando con nosotros en la mañana hoy a propósito de varios temas. Aclaro este último porque es el nuevito, ¿no?、Eh, cuando hablamos de moratoria, y a lo mejor a l g u n o o y e n t e d i c e q u é moratoria para los docentes? Y la moratoria nunca fue para los docentes en materia de jubilación, fue para otros sectores. Sí, ¿sabe por qué? Usted que l o está escuchando. Porque el gobierno de Juntos Somos Río Negro, ¿no? tanto de h u e r e t i c Nec, los últimos años, como los primeros años de Aravera Carrera, le pagó en negro los aumentos a los docentes. Los docentes tuvieron que aceptar, porque claro, a veces no te quedaba otra, ¿no? Lo más importante era llevar plata al bolsillo, en la subsistencia de un laburante. Entonces, como no pagó el gobierno de la provincia los últimos años de aporte, más de tres años prácticamente, Entonces, el acuerdo fue que se l o van a descortar a los jubilados que se van jubilando ahora, o no, a los docentes que se van jubilando, ¿no? A ver, dos cosas. Malísimo esto, ¿no? Que ocurra esto, que al propio docente que hizo sus aportes y que por culpa del gobierno, porque el que debe esos impuestos, esos aportes es el gobierno, no el laburante. Claro, es como que el gobierno. Tranquilo, gobierno.、No. Tranca, a la vela hay que pagar, no te pongas, no debas, s ¿eh? Viste que la hace muy linda, ella se anda paseando por todos lados, la señora A la vela, pero、eh, que, empiezan a aparecer、eh, los trapos sucios. No hay que poner la tarasca. Claro, bueno, eso es una. La otra, yo imagino que a partir de ahora eso se irá a regularizar, porque si no, ¿sabes qué va a pasar si esto se sigue manteniendo e l tiempo? O sea, si el gobierno d la provincia no paga los aportes. No hace los aportes como tiene que hacer, en el futuro todos los docentes que se quieran jubilar van a tener este problema y se va a ir agravando. Así que me imagino que el gremio estará también tomando las medidas para que esto no suceda a futuro. ¿no? Bueno, esta aclaración quería hacer para los oyentes que nos tomaron el medio de la entrevista y a lo mejor no habían comprendido de qué se trataba esta moratoria jubilatoria para los docentes.